Hoy vamos a repasar la acentuación de las palabras agudas, llanas y estrúculas. Las palabras agudas se acentúan cuando acaban en vocal en n o s, como por ejemplo Ramón. Las palabras llanas cuando no acaban en vocal en n o s, como por ejemplo Fernández. Y las estrúculas se acentúan siempre, como por ejemplo Débora.